Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es Hay bastante más tarea realizada en la que como gestión podemos sentirnos orgullosos. Se ha crecido mucho en el desarrollo de disciplinas deportivas y actividades de recreación. Nuestro teatro tiene una agenda importante, nuestros museos son visitados y crecen en sus propuestas. Se realiza una labor de denodada y silenciosa que en derechos humanos, con gestión de pensiones para expresos y familiares desaparecidos, acompañamiento en los juicios de una relevante tarea educativa en escuelas y organizaciones de la comunidad. También en los sufrimientos y vulneración de los derechos de la actualidad. Iniciamos escuchando la palabra del Intendente Andrés Arregui, porque ahí manifiesta estar orgulloso de las políticas de derechos humanos de su gestión. Claro está que en el inicio del periodo de sesiones ordinarias, el 4 de abril, el jefe comunal no nombró a Miguel da Silva, a Christopher Torres, a Sebastián Bordón y tantos otros que son jóvenes de nuestro distrito, que son algunos de los 2826 casos ya comprobados de muerte por gatillo fácil y torturas. Y estamos señalándolo desde la vuelta de la democracia hasta la actualidad. Más de la mitad de esas muertes corresponde a la franja de varones pobres de menos de 25 años. Y uno de cada 3 ni siquiera llegaba a los 21. Arregui no señaló la vulneración de derechos que sufren los jóvenes de Moreno. Hay que ser francos y decir que ser joven, pobre, es la receta infalible en la Argentina para conseguir un balazo por la espalda una muerte dudosa a manos de alguna fuerza policial. El periodista Rodolfo Walsh, en los años 70, remarcó la sexta del gatillo Alegre y la Picana, donde en la década del 80 se convirtió en el gatillo fácil que hoy denuncian organizaciones como Correpi. En 1973, el diario Noticias reportó numerosas muertes de supuestos delincuentes a manos de la policía provincial. Una policía que hasta ese momento no era identificada como la bonaerense. La lógica del enfrentamiento era de aquellos años y está de manifiesto en nuestros días, amparada por el silencio gubernamental. En esa sintonía, el director de Derechos Humanos, Miguel Fernández, mencionó en esta radio que trabajan los asesinatos sumariales, más conocido como gatillo fácil, generando la derivación a Correpi. Esa es la única política del gobierno de Andrés Arregui frente a los fusilamientos de nuestros chicos. El tema por lo menos eh, gatillo fácil uh -huh. Nosotros la mayoría de las veces lo derivamos O le decimos a la familia que se acerque A la Correpi uh -huh. Porque no contamos con los abogados Y la Correpi tiene un, un grupo de abogados trabajando. Es decir que Dirección de Derechos Humanos No tiene el personal para trabajar Tenemos el personal, no tenemos abogados Personal uh -huh. tenemos, lo que no tenemos es abogado Ahora se integra un abogado a la, a la dirección Y va a asesorar a las familias A las familias que llegan con algún tipo de conflicto Pero no sé si vamos a poder intervenir en las causas. Y la Correpi, por ejemplo, una de las organizaciones no gubernamentales que sí participan en las causas uh -huh. y acompañan la causa a la, a la familia. ¿Y no debería participar un organismo del Estado, en este caso la Dirección de Derechos Humanos? Sí, participa el organismo del Estado de Provincia de Buenos Aires. Es decir que las familias que se acercaban, que fueron víctimas de Casas de Gatillo Fácil, no tenían las herramientas profesionales en este sentido, la Dirección de Derechos Humanos, para, para recibirlos, para atenderlos. Sí, los atendíamos, los acompañábamos, les decíamos que oh, no tenían que ir y los seguimos acompañando. Incluso uh -huh. le vemos hasta hechos de las organizaciones no gubernamentales, hasta los volantes a esas organizaciones uh -huh. para que pudieran difundir los casos no uh -huh. eh, los acompañamos cuando nos invitan a los juicios o sea, acompañamos a la familia hasta donde quiere la familia uh -huh. si la familia no quiere más ahí, la acompañamos hasta ahí, pero siempre acompañamos hasta donde nos pide la familia hay que señalarle a Miguel Fernández director de la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno que la gestión de Andrés Arregui tiene más de 60 abogados un dato que no es menor frente a lo que escuchábamos. La socióloga Alejandra Vallespir, en su libro de investigación La policía que supimos conseguir, muestra en detalle un entramado delictivo que se aprovecha de la estructura legal para la ilegalidad. Y además, subraya el problema de la corrupción como un mal endémico. Acá no se trata de casos individuales. Se trata de una institución que está corrompida y que reproduce cuadros con la misma matriz de pensamiento. Miguel Fernández siguió hablando con nosotros en aquella ocasión donde describió la situación de extrema violencia que había en las comisarías de Moreno remarcando que tiene diálogo con los oficiales a cargo de la departamental los mismos que le dicen que todo está en orden lo que lo llevó al funcionario en aquella ocasión mencionar que está todo tranquilo en las comisarías de Moreno Trabajamos todos los años en las comisarías ¿Cuál es la situación? Hacinamiento por ejemplo eh, golpes en las requisas no hemos entrado de filmaciones en la semana de que ocurrió lo de Mendoza uh -huh. nos enteramos que los, en las requisas los golpean y los filman bueno hemos logrado que algunas de las familias hicieron la denuncia y llegamos a denunciar a protección de derechos de la provincia de Buenos Aires ¿y se ha accionado frente a esa situación? si, sí, hemos accionado donde nos corresponde accionar Uh -huh. ...que es la Secretaría de Derecho Humano de la provincia. ¿Y se ha modificado esa situación? ¿En el seguimiento en que la, ustedes vienen realizando? Uh -huh. Y en algunas charlamos con los comisarios y te dicen que está todo bien... ...que que está todo tranquilo, que no le pegan a la... ...nosotros nos enteramos después que le pegan. Pero digamos, Miguel... Lo que no eh, se logra son digamos, las denuncias. Miguel, es, que es la misma policía que cuando hay casas de gatillo fácil... ...dice que es un enfrentamiento. Exactamente. ¿Y entonces? Y bueno, hay que hacerlo... Eh, ayer hubo una denuncia del CEL... ...y de la Comisión de la Memoria de la Provincia... ...y de Pérez Ejibel... ...del CERPAC... Uh -huh. ...estamos de acuerdo con todas esas denuncias... ...y estamos de acuerdo con lo que hay que hacer... ...las comisarías de Moreno por ejemplo... ...cuando les go los golpean a, lo a los detenidos... Uh -huh. ...si no hay una denuncia de por medio... ...si el detenido no hace una denuncia... ...si la familia del detenido no hace una denuncia... ...queda como que los golpearon y nada más... ...cuando logramos la denuncia... ...que son muy poquitos los casos elevamos a la Secretaría de Prevención van al lugar, inspeccionan? De sí, nosotros entramos a los calabozos cuando los detenidos nos permiten entrar a los calabozos ¿Y con qué se encuentran cuando inspeccionan? Está todo tranquilo, algún detenido nos pide algún médico, uh -huh. porque están golpeados porque están lastimados muchas veces dicen que se golpean ellos por no hacer la denuncia uno sabe cómo es el tema, cuando hacen la requisa lo agarran unos palos uh -huh. y eso lo hablamos con los comisarios los comisarios no dejan entrar a cualquiera de las comisarías uh -huh. y llegamos al, a los calabozos, le pedimos permiso a los detenidos y entramos incluso a los calabozos y hablamos con ellos algunos te hablan con más profundidad, otro con menos profundidad pero nadie está dispuesto a hacer una denuncia y entonces y el otro tema de las comisarías es el abuso de los presos contra los presos que es tan grave o más grave que el otro abuso uh -huh. porque vos estás esperando el otro abuso lo que no estás esperando es el abuso entre pares. Y muchísimos de los detenidos están golpeados entre los detenidos. Bueno, ahí era la síntesis de la palabra de Miguel Fernández, mencionando que está todo tranquilo en las cárceles del distrito. Mientras en los barrios más pobres, lejos de las luces de la ciudad, están los jóvenes que nacen y crecen, se juntan en las esquinas, aprendiendo mañas para gambetear a la represión institucional muchas veces sabiendo que no hay formas de seguir caminando hacia adelante. Y en el escenario que se instala es la hipocresía social, que tranquilamente, debo decirte, se traduce en políticas que apresan y oprimen a los vulnerados de siempre. Hola, soy Karina de Casasco. Para que este funcionario se entere de lo que pasa con los pibes del barrio Con este tipo de problemas tendría que salir a convocar y a pelear por sus pibes de Moreno Sino que deje el cargo porque ni siquiera sabe cómo encarar estos temas Que venga a acompañarme y vamos a Casasco a charlar con los compañeros del barrio Porque ella seguramente tiene, va a tener más llegada que yo que soy un funcionario Que no, no conozco el barrio de Casasco, no vivo dentro del barrio Lo conozco de pasada porque voy a la casa de algunos amigos pero no vivo, si ya vive y sabe de los chicos que están uh -huh. siendo reprimidos o los problemas que tengan en el barrio los jóvenes que se acerquen y yo le voy a acompañar al barrio que hagamos cosas juntos. No debería acercarse a la acción. Karina no pero, sé a dónde vive Karina. Al barrio. Qué? Está bien, Porque pero es pero, una problemática, ¿no? de Karina. ¿Y qué hago? Golpeo las manos y si no te no te convocan, vos llegas como un descolgado a ese lugar. Tenés que ir con alguien yo pero he ido si al lugar Carina... sin ir con nadie y le sí. puedo asegurar que uno puede pero hablar tranquilamente y... y usted es funcionario sí bueno, pero vos sos periodista y te van a hacer una nota y se prenden una nota yo le digo a Karina que se acerque, yo la acompaño después de escuchar esto, es los oyentes que están mandando mensajes y están escuchando sí, entrevista. dos oyentes que han mandado mensajes ¿eh? tres, bueno, tres María también, y le puedo asegurar y se lo señalaba que esta posición está marcada cada vez que nos acercamos a hacer notas está esta mirada Ahora de escucharlo y, y escuchar estas críticas que se hacen Desde los oyentes Vuelvo a una pregunta que se le había hecho Antes de irnos a la tanda ¿Qué debería corregirse por parte de la Dirección de Derechos Humanos? ¿O qué autocrítica hace de Derechos Humanos? Tal vez encontrar a todas las cariñas que están descontentas O a las marías uh -huh. Y bueno, hacer cosas juntos Yo te digo, estamos haciendo un buen trabajo en el tema de las escuelas uh -huh. O sea, los docentes colaboran para hacer la tarea se engancharon un montón de docentes para hacer la tarea en la escuela ¿sabes cuando yo lo escucho esto de convocar Pero... a mi me genera que en realidad debería planificarse una política de estado contra esta situación más que quedarse en el llamado la convocatoria ¿coincide? yo te, yo te cuento algo, yo te digo algo yo voy a la comisaría uh -huh. por un problema X cuando vos hablas con todos los familiares, por ejemplo uh -huh. que son los reprimidos, que son los golpeados que son los torturados ahí adentro te dicen todo que se van a juntar para hacer cosas, uh -huh. después no se juntan para hacer cosas, y vuelven a juntarse en derechos humanos cuando lo trasladan a un penal porque están lejos y vienen a pedir que los ayudamos a que vengan más cerca, pero mientras tanto no se juntan, entonces por eso planteo que como plantea Karina, como lo que dice Karina ahí, o lo que dice María, uh -huh. juntémonos en el barrio hagamos las cosas en el barrio. Claudio entonces, también mandó un mensaje... Eh, quería saber por qué el señor Miguel nunca hace una pamfleteada O coloca afiches en escuelas y salitas Dando a conocer cómo defendernos de los atropellos institucionales Bueno, estamos trabajando muchísimas escuelas Quiere decir que en las escuelas están haciendo, ¿no? Uh -huh. En las salitas es una cosa pendiente Lo que lo único que pusimos en la sala fue el tema de los ADNs ¿Tienen muchas asignaturas pendientes ustedes desde el AIA? Como todos ¿Cuántas? Como todos. No, una, dos, cinco, diez Ah, varias, varias. Seguramente deben faltar muchas cosas para hacer. Uh -huh. Ya no es necesario preguntarse por qué nada cambia. La respuesta es obvia. El clientelismo político es desplegado en las barriadas como mecanismo de control social, generando condiciones para generar los muertos del sistema. Claro que nunca nadie del aparato estatal cae bajo las balas policiales. Y el tema era, a tiro fácil, de lo que íbamos a hablar. El tema o sea, era... Si yo vengo con toda la gana de hablar del uh -huh. tema de castillo fácil lo cual hablamos y te digo eh, sinceramente lo que, lo que hacemos uh -huh. y vos lo planteas de una forma como diciendo pero ustedes no hacen nada pero no ponemos no, abogado no no no yo le estoy consultando uh -huh. de las herramientas que tiene no, la herramientas que tenemos el área y las propias declaraciones que usted señaló estar que trabajando, no estar trabajando con la gente estar acompañándola la mejor forma es acompañarla uh -huh. después quién es el abogado quién no es el abogado no importa el tema es que tenga un abogado que lo represente Y que no lo joda. Que no le diga vale 10.000, vale 5.000, vale 8.000, o vale 20.000 el caso. Eso estamos hablando, uh -huh. ¿no? Sino que acercar los lugares donde sabemos que no lo van a a estafar ni los van a joder, uh -huh. ni los van a traicionar. Que son las ONG. O sea, yo desde la municipalidad no le puedo brindar una abogada porque no lo tengo. Pero uh -huh. si sí hay otros sectores del campo nacional, o del campo... De, de la gente, digamos uh -huh. de Donde le van a dar una mano Lo van a ayudar Y no lo van a dejar tirado Por ejemplo, con la Correpi uh -huh. Yo tengo muchas contradicciones Yo los derivo a la Correpi Yo le digo, vayan a ver a los compañeros estos compañeros uh -huh. Cuando llegan allá, le dicen ese, bla, bla. Barbaridad, dicen de mí No me conocen Y yo les, los derivo a los compañeros Porque sé que no los van a joder ¿Se entiende? O sea, con la mejor voluntad de hacer las cosas Da mucha indignación y bronca cuando uno escucha y reproduce la voz de los que llevan adelante políticas públicas. Pero es necesario. Es necesario para entender la realidad de un Estado cuyas fuerza de seguridad se han acostumbrado la ilegalidad, a la simulación y a la aplicación de una doctrina de eliminación sistemática de individuos en un sector de la población más expuesto a la pobreza, la marginalidad y el delito. En el día de ayer... Nuestra compañera Cecilia Rodríguez, en el marco de la conmemoración de los derechos humanos que se realizó en la Plaza Mariano Moreno, bajo el lema 500 niños apropiados, 100 recuperados, faltan 400, lo seguimos buscando, pudo hablar con el licenciado Román Pacheco, encargado de la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Moreno. Claro que no hay mucha diferencia con lo que manifestó en febrero en estos micrófonos Miguel Fernández, Y ante las preguntas de nuestra compañera, el licenciado Román Pacheco... ...declaró que articula con la policía para abordar los casos de gatillo fácil en el distrito. Particularmente un tema que está influenciando mucho la sociedad es el tema de gatillo fácil. Particularmente cómo está trabajando... Claro, de bueno, bueno, por eso, nosotros estamos trabajando con la policía... ...más que en lo que es específico que sería brutalidad policial esto... abuso de poder o homicidio, simple agravado por función en el caso de un gatillo fácil... ...a un ciudadano de Moreno menor de 18 años. este Lo que estamos trabajando con la Policía es desde el 2008... ...una guardia permanente para toda situación de violencia, maltrato o abuso... ...que ingresa a comisarías distritales, no solo la de la mujer. Para que al margen del tema judicial, penal o, o de familia... ...o de juzgado de paz, como se dirima... ...tenga la situación familiar, un alojamiento en programas, en equipos... ...que puedan trabajar la familiar, digamos, ¿no? Las causas por las cuales, por lo común, lo que emerge es un, una situación que termina en un conflicto policializado, judicializado. Está articulando con la policía por el tema de gatillo fácil? No, ese, ese, no entiendo la pregunta. Porque... ¿Cómo trabajan el tema de gatillo fácil sí. en el distrito? Lo que se trabaja es una relación institucional con la policía, ¿sí? En relación a chicos en situación de calle. La articulación que te decía recién tiene que ver con que no se le abrieron más causas a los chicos en situación de calle. Por ejemplo, con que no se les abrieron más causas federales a chicos eventuales consumidores de sustancias, por ejemplo. A la vista no tenemos ningún caso de gatillo fácil, a menos que nos lo comuniquen y entonces intervenimos directamente. Lo común cuando hay cualquier joven detenido es comunicarse con la comisaría, porque la policía sabe que no depende de los municipios, depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Si sí tenemos desde la época del conflicto de Hacienda y Moreno, del el 2001, finales del 90... Un trabajo cotidiano para que no haya represión policial del conflicto social, justamente. Por eso tenemos tanto vínculo con los referentes de las organizaciones, con lo cuales nos vinculamos hace 10 años casi. digo No hay un programa ni nacional, ni provincial, ni local que se llame Trabajo de gatilla Fácil. Si lo que hay es hacer vínculo con los responsables del sistema policial para que estas cosas no sucedan. Y si sucede, que se individualice lo culpable y se lo castigue. Evidentemente... No hay confusión en la recepción de la pregunta por parte del licenciado Román Pacheco. Porque lo que describe esa lógica que acabas de escuchar es parte de las políticas de Estado. Debemos señalar que cuando se mantiene el silencio por parte del Estado, son cómplices de la represión. Y cuando hablan como habla Román Pacheco, son culpables. Pero esto no es solamente lo que dijo en el día de ayer Pacheco, siguió hablando con nuestra compañera Cecilia Rodríguez y aseguró que en Moreno no hay ningún tipo de vulneración de derechos de los jóvenes, al contrario, los jóvenes se apropian de los espacios y están en la militancia con él. Mirá, hoy por hoy yo no veo jóvenes pasivos recibiendo vulneración de derechos. Lo que sí veo es una movilización militante muy grande, como la que yo viví cuando tenía 12 años, que fue cuando empecé a militar en política, hace muchísimos años, ¿te imaginás? Cuestión que sin duda tiene que ver con el pasaje de Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Por la historia política argentina. Y lo que hay hoy es mucha movilización. Yo no veo juventud vulnerada, sino que sí veo juventud movilizada. Muy saludablemente movilizada. Julia mamá de Christopher Torres, habló con nosotros muchas veces una mamá que lucha por la justicia y ante la impunidad latente, recordando que su hijo recibió un embarazo por la espalda de un policía. Cuando habló con nosotros, desnudó la práctica de la Municipalidad de Moreno en materia de contención social. Y desde una simpleza y contundencia, Julia, muestra la hipocresía social de las políticas públicas y para el que está escuchando quería preguntarte cómo era Christopher Christopher era un negrito lindo con un corazón grandísimo era un chico que lamentablemente tenía el problema que consumía drogas mi error fue a pedir fue pedir ayuda en la comisaría para ver si lo podía internar en un centro de rehabilitación y eso fue lo que le dio pie a la policía octava de Catona para que abusara, usara y e hiciera lo que quisiera con mi hijo al conocer el grave problema de adicción que él tenía. Asimismo, lo han golpeado, lo han desfigurado y le han hecho miles de cosas en la comisaría de Morena, de Catona. Por eso te digo que mi hijo es una víctima de este estado porque cuando yo quise pedir ayuda para que mi hijo fuera internado en un centro de rehabilitación, como era pobre y no tenía medios para internarlo en un centro privado, hicieron lo que quisieron de él. La doctora Guarino esperó que mi hijo pesara 35 kilos, que esté lleno de sarna, lleno de grano, para meterlo en un centro de rehabilitación en Longshan, Donde lo tenían totalmente empastillado, como un perro detrás de una reja, lo único que le daban era pastilla y comida. Nada más. Esa es la solución que ellos me dieron. No me podían dar otra solución porque el narcotráfico se maneja desde las más altas esferas del gobierno. Está el que te la vende y está el que te cobra para recuperar a tu hijo. Si tenés plata, lo recuperás y si no, se va a morir adicto en la calle. ¿Quedó claro de qué hablamos cuando hablamos de hipocresía social por parte de las políticas públicas? Estamos en un Estado que encuentra en la represión legal e ilegal su única razón de ser. El pueblo tendrá que generar organización, autodefensa, ser solidarios, un valor a veces perdido porque están los intereses territoriales partidarios ser solidarios porque pareciera que va a ser la única forma de romper esta impunidad organizarse y abrir muy fuerte la boca para que las palabras se materialicen y desnuden esta hipocresía social que te estaba señalando de esta manera iniciamos el programa del día de hoy nunca es tarde en esta radio recuperada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 o por mail a programadecapacitacion.uva.ar Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires Tratar de Conquistar al Mundo Programa dedicado al Rock Under del Ozono Oeste y del resto del país Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Es sin embargo no ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente quién se hace cargo? Eh FM Moreno Construyendo ideas Sobre frases hechas Todos los miércoles De 19 21 Entra a Bar Blues Una hora de blues, rock Y eso que te gusta Atendido por los hermanos Doty Que como meseras Se las rebusco Busca tu mesa y disfrutar lo que viene. Bar Blues. Trango, te la servimos bien frío La neurona. Estábamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años de un bicho que encontraron, que qué sé yo. El antepasado del caballo criollo que tengo acá. Es impresionante. Me interesa este tema porque es nuestro. Es yo no es un bicho que encontraron en Alemania Lo encontraron acá, en Argentina En un monte hermoso La hoy... neurona No se mancha, no se dobla Se escucha miércoles de 19 20 horas Por tu estación de diversión Comparte medio kilo de asado y un vino Y festeja el día del trabajo en tu casa Música el trabajo salud. El trabajo significa. De casa al trabajo. Y trabajo a casa. ¿Hay otra manera de festejarlo? Este domingo, primero de mayo, peña Murguera en la calle. Locro y empanadas a precios populares. Lingo familiar. Números artísticos. Stands y experiencia de trabajadores en lucha. El Salvador y Lisandro de la Torre. Frente a la sociedad de fomento, mi barrio. Todo lo recaudado será utilizado en nuestro primer mural en el barrio. Organiza Murguera Independiente. ¡Metalese mi puja! Las palabras importantes siempre encuentran la forma de llegar a destino. Nunca es tarde. Manda un mensaje de texto al 15-6154-0359. 15-6154-0359. Iniciamos, nunca es tarde el día de hoy, vamos a darle continuidad a la editorial en la columna antirrepresivo de Correpi, que todos los miércoles nos visita aquí en la 90.1. Estarán los compañeros y empezaremos a desmembrar algunas de las ideas planteadas al inicio del programa del día de hoy. Pero está aquí a mi lado a quien pasa a saludar inmediatamente nuestra compañera Cecilia Rodríguez, quien estuvo haciendo la cobertura sobre lo que sucede en los hornos. Recuerden que el miércoles de la semana pasada nos enterábamos con nuestro compañero Rubén Bustamante en el barrio el intento de desalojo que se estaba realizando, intento de desalojo que se manifestó en violencia institucional, porque la policía en el lugar derribaban las viviendas de chapa y cartón de las familias que no estaban presentes ese día. Pese a una orden de desalojo, pese a la decisión del gobierno municipal de realizar un polideportivo en el barrio, los vecinos siguen resistiendo y nuestra compañera Cecilia Rodríguez estuvo hablando con ellos a quien pasa a saludar como te había dicho Buenas tardes Cecilia Buenas tardes Fernando, si sí, como decías pero... ese intento de desalojo fue eh, sin la presencia de una orden judicial que permita realizarse el desalojo por eso es que permanecen aún las 68 familias en el predio y hoy pudimos hablar con dos vecinas del barrio, con Marlén y con Karina, Karina que ya estuvimos hablando en las semanas pasadas uh -huh. pero principalmente marlene nos cuenta que dentro de lo, lo que es el predio se encuentran las la organización MPL, 17 de octubre que está a cargo de marcos que él es quien organizó una toma años anteriores y quien reubicó a 18 personas y de, de este eh, predio que se encuentra en los hornos. Escuchamos entonces, te parece, a Marlene hablando con nuestra comodera Cecilia Rodríguez y señalando estos aspectos que describía Cecilia. Yo le quería alcanzar eso de que nosotros no vamos a, o sea, no queremos cedernos, estamos uniendo los vecinos, lo que estamos del fondo, lo que estamos viviendo, pero en realidad dice que existe una lista de 18 personas nada más, los que se van, van a tener la oportunidad de, de este acceso de la municipalidad. Y obviamente los que tienen residencia en Moreno, y a eso me parece injusto porque la mayoría de gente no tiene la residencia en Moreno. ¿Por qué? Porque tienen poco tiempo acá viviendo, alquilando, uh -huh. y bueno, fue la necesidad que hubo de irse a mudar al predio. Marlem, ¿a dónde los van a reubicar? ¿En el plan de vivienda federal? Eh, no eh, la municipalidad dice que tiene un listado que tampoco no sabemos quiénes son puede a, haber presentado cualquier persona al listado porque ni siquiera nos quieren dar quién quiénes las personas que van a ser eh, o sea privilegiadas en este en este censo que han hecho no sabemos ¿Tuvieron una, una reunión con un asistente social el día de ayer, sí pero eso tuvo tuvo la, tuvo la reunión. Eh, dos personas que son eh, este, que no nos comunicaron al resto de vecinos Y tampoco nos quieren informar los nombres de las personas O sea, que presentaron una lista, no sé, no sé, una lista vamos a decir fantasma Que mucha gente eh, sabemos que no estamos ahí que, eh, que somos lo que estamos viviendo Por eso nosotros queríamos que venga alguien inocente Una autoridad inocente realmente a lo que estamos viviendo ahí Que tenemos la necesidad esta de la vivienda Aún continúan las 68 familias resistiendo sí, en el lugar. Sí, tenemos sí, tenemos todas las familias ahí que estamos, como se dice, haciéndole fuerte, pero ellos han presentado, este partido del NPL, que es de Marcos, ha presentado eh sus 18 personas nada más. Entonces, tampoco no sabemos si estamos algunos ahí nosotros, porque no quieren darnos a conocer la lista. ¿Por qué? No, no, no nos dan ninguna respuesta. Directamente nos agreden, nos amenazan que nos vayamos, que salgamos de ahí, que a este son terrenos destinados para su gente, y, y eso. Entonces nosotros es como que no, no nos quedamos ahí tercamente, sí. porque necesitamos, porque estamos viviendo, nosotros no nos podemos ir porque no tenemos dónde irnos. Bueno, ahí Marlene describe algo que lo han señalado muchos vecinos, no tenemos dónde ir, debemos quedarnos. Hay que señalar que un día como hoy, donde está nublado y llovió toda la noche, la zona de Los Hornos se inunda, lo cual también genera vulneración de derechos, entendiendo que se convierte en una gigante pileta todo el predio de Los Hornos. Pero seguiste hablando con Marlén, que te contaba lo que está sucediendo en estos momentos en el barrio de Los Hornos. Así es, recuerdo que habíamos hablado con la entrevista que había realizado con María Méndez, que decía que pasaban los patrulleros y amenazaban a los vecinos diciendo que iban a venir las topadoras, a demoler las casillas, que vayan alertando al resto de los vecinos. Entonces le pregunto si continúan estas amenazas por parte de la policía y Marlene lo que dice es que lo que recibieron es un aviso de que van a desalojar o mañana, a más tardar el lunes, eh, el predio porque ya tienen la orden judicial en proceso. Esto es lo que nos dice Marlene. No, de la parte de la policía no, sí aviso, que nos dijo que nos vienen a desalojar o mañana, o sea, hoy el día de hoy, o si no, a más tardar el día lunes, que querían que los precios estén eh, totalmente eh, limpios, sin nada, ninguna casilla. Que ustedes mismos desarmen las casillas. Sí, sí, sí, que por las buenas desarmemos, porque si no viene municipalidad, con su camión y su gente, y nos va a tirar las casillas y nos van a quemar, y bueno, ya nos están avisando. Le pregunté si tenía... Alguna orden judicial me dijeron que está en proceso, que lo tienen, que lo van a mostrar ese día que vienen a desalojarnos. Y ante esta Pero situación... Ya estamos avisados. Ante esta situación, ustedes como vecinos, ¿qué es lo que piensan hacer? Y nosotros eh, lo que queremos es que las autoridades nos dé una eh, opción para podernos mudar, o si no se puede seguir acá, irnos a un lugar donde podamos estar... Y si eso no tiene eh, una, una carpa una, una o carpa. una carpa lo que fuese, pero que nos destine, ellos dicen que nos volvamos a nuestro lugar de donde salimos. Yo, por ejemplo, soy una moradora de acá de cuartel quinto, tengo la, eh, la factura de la señora que me alquilaba hace tres años y medio que vivo acá en cuartel quinto, y mucha gente es de alquiler lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo señorita y en, en el predio, uh -huh. no es que armamos la carpita y nos fuimos a dormir bajo un techo cómodo. Ni siquiera luz tenemos, no tenemos ni luz, no tenemos una cocina, cocinamos eh, todo precario. Porque, lamentablemente, como estamos defendiendo nuestro terreno, no podemos ir al trabajo. Algunas de las mamás perdimos el trabajo. Yo, por ejemplo, perdí mi trabajo que tenía porque si me voy, la casa me la tiran. Ese es el problema. Estamos, como se dice, uniéndonos para comer lo poco que que, que podamos... este de accedernos entre nosotros. Y a veces eh, yo he prestado colchas así delgaditas de lo que yo tengo a otros a otros chicos que o señoras que tienen ahí que no tienen ni para eh, estar tiradas encima del colchón porque le sacaron ese día a la policía, no se vino hicieron un desorden, después no fue no sabemos dónde fueron a parar las cosas, porque muchos estuvieron trabajando. Entonces vinieron ellos, tiraron las casillas, tiraron las cosas, no todos corrimos a defender cada uno lo de y lo que estaban trabajando nadie le defendió. Entonces muchos quedaron así. necesitan, por ejemplo, frazadas, no tenemos y hay, hay mucha necesidad, señorita, acá. de lo que estamos viviendo, es lo que nosotros estamos reclamando, no que ese yo de la gente fantasma que armó su castilla y y no fue. Somos 68 personas que estamos acá o familias, vamos a decir así, uh -huh. y de los cuales tan solo se presentó una lista de 17 o 18 personas, que son los no, únicos, que son los, bueno, que son los que se van a salvar o que los que la municipalidad los va a reconocer y los va a reubicar. Y el resto ¿dónde quedamos? La vida se está volviendo chapa y cartón. Anuncio del siglo nuevo en liquidación. Ah, la vida se está convirtiendo en chapa y cartón. Y los vecinos están intentando romper esa lógica mercantil de la vivienda. Fuiste también hablando con Karina, porque ahí escuchábamos a Marlén describiendo y puntualizando las grandes necesidades que hay en el barrio, La idea de no moverse del lugar. Y ingresa cómo tratar esta situación ante los niños, numerosos por cierto, que son parte de estas familias que están en los hornos. Karina te responde. Así es, porque como decía eh, Marlene, el resto de las familias ¿dónde quedamos? Son 18 las que se van a salvar, entre comillas, por, por parte del municipio. Pero en este momento están viviendo de la solidaridad de ellos de los vecinos entre ellos. De eso se están alimentando. Karina tenía una copa de leche, la cual en este momento no le está ingresando mercadería. Y con el tema de la lluvia, como decías, ese, ese barrio se convierte en una gigantesca pileta. Eh, los chicos son muy vulnerables a enfermedades. Y el tema del cuidado con respecto a los chicos... Es muy importante y en eso es, lo, es en lo que están trabajando también en, con solidaridad de, de los vecinos en el barrio para tratar de que no se les sume un problema más que son las enfermedades de los chicos. Entonces escuchamos a Karina que nos cuenta cómo cuidan a los chicos en estas situaciones. Estamos trabajando, bueno, ahora el lunes tenemos doctores que a las 9 de la mañana vienen, viene odontología y estamos con chicos, con NASMO, ya te digo, por más que a la gente a nosotros nos habrán ayudado cuando nosotros entramos el año pasado con frazada, pero las frazadas se funden, las frazadas se humedecen y hay algunas que están fundidas que no nos sirven para este año, así que nosotros te, yo estoy buscando solución a ver si me traen frasada vuelven a donar frasada para darle a la gente, no solo a mi gente, tengo la gente de allá al fondo que tuve que rescatar de esa familia, esas 68 familia que tengo en el asentamiento. Uh -huh. ¿Vos Karina, actualmente estás en tu casilla? Sí, yo estoy actualmente en mi casilla eh ¿Estás también... estás alojando a a familias que destruyeron la casilla? Eh no, no, no, no porque no me pidieron, o sea, si me piden sí lo voy a alojar, uh -huh. pero no, no todavía no me pidieron y bueno, sí. Estoy apoyando a toda la a la gente, no sé, yo ya no sé más qué hacer porque viste, me voy a un lado y no consigo y me da no sé, impotencia. Mira, fíjate, yo tengo una copa de leche que yo ahora no, te, no estoy haciendo porque no lo estoy teniendo la la leche ni la ni la azúcar para hacer y tengo 65 chicos para ...para dar la copa de él por ahí me da impotencia porque yo vengo de una familia pobre y yo sé lo que es la pobreza y me he criado con la pobreza y mis hijos también están criando en eso y, y duele, duele ver la gente como, como está y a mí me duele que mis hijos también estén sin piso, sin, sin una casa digna para vivir. Si oye la lluvia en los techos de cartón. Karina va a mencionar cuáles van a ser los pasos por parte de los vecinos ante esta amenaza de desalojo latente. Que bien lo describía María la otra vez cuando hablaba con nosotros, nos decía la policía misma nos dice Fíjense que en par de días nosotros venimos a desalojarlos con orden judicial. Con la topadora, viene la topadora a demoler las casillas. Y es lo que me comentaba Karina, qué es lo que van a hacer porque a más tardar el lunes vienen con la orden judicial el, por parte del municipio a realizar el desalojo y como decía Marlene, quieren el predio limpio, sin ninguna casilla. Entonces escuchamos la palabra de Karina. Sí, nosotros tenemos con Barrio de Pie y Ate y el MCPL, no sé cómo se llama, el otro grupo que está apoyando también acá, que vamos a estar a una movilización, o si no se va a hacer un plan de lucha de hambre, que Mar lo propuso María, que es el de allá del barrio de, de Los Hornos al Fondo. Sí, sí. Así que, bueno, no sé, vamos a ver cómo pasa qué pasaría el lunes y de ahí vamos a ver qué hacemos, porque... Para mí esto ya no, no tiene función de, no sé si viene de parte de la intendencia, de parte de lo que están haciendo eh campaña, no sé, ya no sé cómo pueden sacar en dos meses, hacía como hace un año y medio cuando vinimos nosotros, eso nunca tuvo dueño y ahora de repente apareció el dueño, se supone que es dueño. Eh, fíjate, yo hace dos meses que me fui a Capital, hace un como es una un papel para que me consiga un chapa eso y acá el papel no sale de acá de Moreno no sale ese papel los chicos también están descalzos no nos mandan las cosas y ahora la la tarjeta que ellos dicen que está habilitada no está habilitada la cabal vos te vas a querer retirar mercadería y no está habilitada tengo los yo mis chicos no tienen zapatillas ahora en el momento hasta que yo no cobre uno cuando cobre día o comprar que sea un par de zapatillas para los chicos pero Sí, todos, sufrimos la misma manera que los, ch los chicos de al fondo que están en el desalojo, no. sufrimos los mismos. Ahí están resistiendo, pero también hay que señalar que hay una fuerte pelea territorial en el barrio. está la JP de Pueblo Libre, esta vertiente, la MPL 17 de Octubre, y como lo señalaba Karina, barrios de pie. Y esto también genera, de alguna manera dificultades en la organización por parte de los vecinos. Estas organizaciones se encuentran para ayudar y para contener a la gente que está en en este en esta crisis, este desalojo, intento de desalojo. Sí, pero también ingresa esto territorial que se traduce no solamente contener sino también buscar réditos políticos y lo señalaba Claudia Sena cuando hablaba con nuestro compañero Rubén Bustamante y remarcaba la figura de Marcos, un integrante del MPL, que no se puede comprobar porque no hay denuncias escritas pero sí verbales de la utilización de la necesidad de la gente Karina lo que me decía que esta persona, Marcos que es del MPL fue, la, la amenazó el día mismo que se realizó este intento de desalojo cuando llegaron los oficiales de la policía a demoler las casillas y me dice que ahora ella tiene miedo de salir sola al barrio por, por esto, porque le dijeron que deje de luchar Escuchamos la palabra de Karina y con estas expresiones de la vecina de barrio los hornos cerramos la primera hora del programa del día de hoy de nunca estar en esta radio recuperada chapa que ellos no dieron hace un año y medio las chapas de cartón, eso se van deteriorando y, y se rompe y se humedecen sí yo todavía en mi casa no no me gotea una sola parte, pero igual viste sí, sí se humedece las mercaderías también. Y ahora que estamos con mi marido también sin trabajo y yo soy la única que estoy peleando para por lo menos para pucherear. Yo no, no solo yo sufro. Toda la manzana que vinimos a la la segunda parte de allá de 25 sufrimos lo mismo. Sufrimos el agua, sufrimos el frío, sufrimos la escasez, todo, todo. No solo yo, porque a mí lo del policía a mí me me casi me dijo que me iban a meter presos y seguía luchando y bueno, y Marco también me me amenazó de que me que, que deje eso porque el previo es de él. ¿Quién te amenazó? Marco. Es el, el señor del MPL. El MT, exactamente. Así que estoy amenazada, no puedo salir en el barrio sola. ¿Cuándo te amenazó? Y ese día que fuimos cuando llegó la policía que estaba su supuesto desalojo en en la hora, bueno, ese día. Pero hay que pelearla para hay que luchar para tener lo de uno, porque si uno no lucha por la tierra como nosotros somos 25 no lo tenemos y hay veces que con la lucha y todo nos fal nos faltan cosas que nos ellas nos prometieron porque a nosotros nos prometieron en primer lugar un plan de vivienda nunca apareció el plan de vivienda que vos querés luchar para eh, sacar algo nuevo limpio y viene una persona que esa persona yo sé porque a mi sobrina le dio el terreno después fue a reclamarles 500 pesos para que le dé para sobrevivir él. y es Yo tengo testigo de eso, que pasa en ese barrio que él dio atrás de nosotros, pasó eso. Uh -huh. Vendió los terrenos, así que de eso yo tengo testigo y voy y hablo con la gente y lo, lo mismo que yo digo me lo dicen a mí Y te das impotencia porque yo luché mucho en 25 para tener mi terreno y esta gente también tiene ganas de, de luchar por su terreno cómo le van a dar a 18 personas el terreno cuando hay 68 personas viviendo en el, en, en el previo es no sé una impotencia no sé dónde no quiere que las organiza organizaciones que le estamos ayudando no quiere que hablen con ellos no le conviene porque sabe que lo vamos a ganar sabe que barrio de pie lo vamos lo vamos a ganar El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. el corazón Nosotros estamos convencidos que estamos eh, al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque lo, yo lo vengo diciendo del 2009. No que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo... Pace. Estarán los candidatos comienza. Por último los hombres ¿no? Estás escuchando Nunca es tarde Por FM Moreno 90.1 Tu estación de información FM Moreno 90.1 Señal de radio. Espacio publicitario.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 Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa: Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, Finedu, Liceo Cultural Británico, Semus. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a yahoo.com.ar Ser, Centro de Educación Superior Regional.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 ¿Cómo vive usted cuando 200 familias se quedan sin techo en el barrio La Esperanza 2, por ejemplo? Lamentablemente pienso que están poniendo ellos el dedo en el ventilador y si se lo cortan no es mi culpa. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Ya... Nunca es tarde. ¡No, vale! Nos multiplicamos, y eso es lo lindo del trabajo día a día, y de lo que remarcamos en recorte informativo y nunca es tarde. Las convicciones y también ser solidarios frente a una situación de vulnerabilidad de derecho Y en esta multiplicación vamos con el primer movimiento de la columna antirrepresivo de Correpi, porque ya habrán escuchado, nos hemos multiplicado. Tenemos una compañera también que se suma a los micrófonos para empezar a entender la represión selectiva y preventiva que siempre venimos remarcándolo de esta columna los días miércoles aquí en la 90.1. Y en la mesa está mi compañero Juan Ledesma porque vamos a darle continuidad a un tema que hemos mencionado el día lunes respecto a los presos políticos y lo que sucedió en del Plata. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. A todos los oyentes Bueno, hoy queríamos compartir un comunicado de prensa que nos llegó desde Mar del Plata, del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, donde describe una situación que ya no es tan curiosa, sino que es parte de la política de Estado que hoy viene llevando a cabo este gobierno, sus patotas para policiales y la policía y el aparato represivo en su conjunto. En el marco del festival que se realizaba en la Universidad, de Mar del Plata uh -huh. Se dan una serie de hechos Que como lo describen en el comunicado de prensa Siguen siendo consecuentes con su historia no Est Estos sectores que son parte de la política del gobierno actual Con una línea trazada por Isabelita, López Rega y Rucci Por sus contemporáneos Que hoy siguen siendo Moyano, Pedraza, Aníbal Fernández Carlos García, el burócrata de la UOCRA que mandó a patotear a los docentes de Santa Cruz, que reclaman por sus derechos al mejor estilo de la CNU y la AAA. La JP Descamisados y el Movimiento Peronista, entre paréntesis revolucionario, que realizaban un congreso nacional en la ciudad, avalados por el rector de la Universidad Francisco Morea, por el ministro Tomada, por Carlos Chepi y otros funcionarios del gobierno, no pudieron soportar más que se dijera la verdad, que su gobierno, el de los derechos humanos, tiene presos por luchar, que sus fuerzas represivas asesinan un día un pibe por día, que las patotas sindicales del PJ y de la podrida CGT asesinan a luchadores, y que este gobierno tiene más de 6.000 procesados por luchar. En ese sentido, queríamos compartir con los oyentes este comunicado que, que no termina ahí, que sigue describiendo cómo se desarrolló esa situación eh, como parte de la continuidad de, de estas fuerzas parapoliciales que hoy tiene este gobierno. Y vamos a estar hablando con una compañera de del Plata, trabajo realizado de producción por mi compañero Juan Ledesma, para empezar a entender lo que sucede en Madel Plata, pero también en Santa Cruz. Y hoy hablábamos con los docentes que están viviendo esta situación que lo describía este comunicado que señalaba Juan. Y hoy estamos hablando precisamente de los derechos humanos. Luego vamos a profundizar la editorial del día de hoy para empezar a escuchar los testimonios nuevamente de los funcionarios y empezar a comprender cómo se traduce eso en la realidad que vivimos y cómo forma parte de la sociedad que hay de la represión policial a, a, a, a para, a, a, a acompañada por parte de las políticas públicas. Este es uno de los temas que vamos a estar realizándonos en el día de hoy, pero ahora nos detenemos en Mar del Plata. estamos buscando la comunicación telefónica con la compañera de Mar del Plata para que hable con nosotros y creo que ya está en línea. Sí, eh, está en línea Guadalupe Dorta, integrante del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata. Te saludamos, Guadalupe. Hola, compañeros. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es un gusto estar hablando con vos y queríamos que nos describa, ¿no? vos que estuviste... En esa jornada cómo se desarrolló todo hasta que cayó esta patota armada, no como describe el comunicado, y cómo continuó toda esta situación gestada. Bueno, como bien saben, el 17 de abril se fue el día se conmemoró el Día Internacional por los presos políticos y el frente Antirrepresivo en ese contexto organizamos, convocamos a una multisectorial con algunas organizaciones con las que venimos laburando habitualmente en Mar del Plata y armamos un festival para el viernes 15 a partir de las 16 horas en el playón del complejo universitario acá de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En ese contexto habíamos, bueno, tuvimos, empezamos a armarlo más o menos a fines de de marzo ...con varias reuniones y organizamos una, una movida cultural... ...porque hubo algunos compañeros artistas que pintaron un mural... ...ahí vamos a leer algunos documentos que consensuamos... ...y en el mismo sentido íbamos a tener unas bandas de música... ...y también un buffet para recaudar fondos... ...para ir, armar algunas comisiones para ir a visitar a los compañeros presos... ...a la galle Germano, a Martino y a Carlos Olivera... ...y en fin, en ese marco empezamos a laburarlo... ...el mismo viernes ya desde la mañana... Eh, los, ...la gente de la JP Descamisados y el MPR... Ten, ...nosotros desconocíamos que tenían una, un congreso nacional en nuestra ciudad... ...con sede precisamente en el complejo universitario... ...así que desde la mañana esta gente empezó a ocupar las aulas... ...y las inmediaciones del complejo... ...y nosotros desde un rato antes de las cuatro armamos nuestro sonido... ...nuestra movida, te imaginarás que... ...no íbamos a dejar de hacerlo, desconocíamos esta actividad por parte de ellos... Pero no nos amedrentó, digamos. Seguimos adelante con nuestras tareas acordadas. Se fue desarrollando la cosa con la lectura de los documentos, las bandas, empezamos a organizar el buffet Y mal que mal veníamos con cierta armonía en relación a una actividad y la otra. Pero bueno, a partir más o menos de las nueve de la noche, cuando ya cayó la noche entrada, eh, a partir de la lectura de un, de un documento sobre la ley antiterrorista, empiezan los cánticos, ellos habían estado como en el aula magna, laborando en comisiones, no sé qué, cuando salen, escuchan que nosotros estamos con nuestras cosas, con nuestra movida, leyendo estos documentos, y bueno, no se aguantaron la, la dura crítica hacia su gobierno de los derechos humanos que hicimos a partir de estos documentos, y empezaron cantos va, cantos viene, hasta que en un momento eran 500, se acercaron hacia nosotros, bueno, y empezaron las grescas, las amenazas, los golpes de puño, en fin. Eh, en ese marco tratamos de resistir y así lo hicimos, lo, todo lo mejor que pudimos. Ellos no no pudieron acallarnos porque nosotros teníamos la idea férrea de seguir con nuestras actividades, que iba a durar algunas horas más. Y bueno, y terminaron rompiendo una columna de sonido, sonido que habíamos obviamente contratado porque estaban las bandas. Y bueno, finalmente se, se aplacaron los ánimos, ellos siguieron con la suya y nosotros... ...pudimos terminar con nuestra actividad... ...pero bueno, la verdad que en un marco... ...que, que nos apena haber, haber tenido... ...ahí vamos a comunicarnos nuevamente... ...con la compañera... ...te decimos que trabajamos en tarjeta... ...así que estaremos comunicándonos nuevamente... ...con ella para empezar... ...a darle un cierre... ...a una apertura... ...de un tema que se instala... ...que es esta disputa territorial... ...y que bien se veía... ...se describía a través de lo que nos... ...narraba la compañera de Madre Plata... Sí, así es en ese sentido, lo que llevaron a cabo los compañeros de mar del plata fue una jornada de denuncia de deslegitimación a estos sectores que hoy operan que hoy operan para frenar la lucha de distintos compañeros que se organizan y denuncian este sistema capitalista. Continuamos en contacto con Guadalupe. Eh, nos acabamos de comunicar nuevamente ya que se cortó la comunicación. Y bueno, Guadalupe, como para ir cerrando eh, la discusión o el debate que también abrimos con los oyentes, uh -huh. eh, hace una síntesis eh, de lo que van a continuar haciendo y, y cómo terminó la jornada, ¿no? Bueno, mirá, nosotros en este marco, cuando pudimos acá, aplacar un poco los ánimos, continuamos con, con nuestro bufet y con las bandas que continuaban la lectura de nuestros documentos. Finalmente no, nos retiramos y en el día de hoy en la tarde a partir de las 18:30 tenemos una nueva reunión multisectorial que convoca el frente antirepresivo con las organizaciones que ya habíamos estado trabajando para ver ya qué destino le damos a los fondos de recaudados para bueno, empezar a darle forma al armado de las comisiones y al viaje para ir a visitar a los compañeros y comprar lo que los compañeros presos obviamente y comprarles lo que necesiten y demás. Vamos a seguir trabajando en este mismo sentido, digamos, ellos no una gresca como esta no será no es la primera ni será la última y seguiremos luchando como organizaciones revolucionarias que nos sentimos, ¿verdad? Bueno, desde ya, desde FM Moreno Radio Recuperada acompañamos esa lucha y también decimos que no hay derechos humanos con presos políticos, y gatillo fácil y hambre en Argentina. Te saludamos Guadalupe, ya estaremos contactándonos nuevamente con vos. Muchas gracias. Bueno. Gracias a usted. Un abrazo para todos, compañeros. Bueno, ahí escuchábamos a Guadalupe hablando con nosotros y comentándonos la situación que se está viviendo en Mar del Plata y empezando a atar lo que escuchábamos el día lunes con la cobertura en Capital Federal del acto que se realizó por el Día Internacional de los Presos Políticos, donde nuestro compañero Juan Ledesma estuvo haciendo la cobertura correspondiente recolectando algunos testimonios que ayudan a comprender esta violación de los derechos humanos en toda su magnitud. Bien lo describía a través de las modalidades de gatillo fácil, pero también con la represión selectiva que son los presos políticos. Sí, lo que queríamos también señalar es la relación que hay entre este actual gobierno, su política de Estado al servicio de aquellos que hoy siguen teniendo plata, como la Unión Industrial Argentina y sectores que se enriquecen día a día con el trabajo económico de miles y miles de argentinos, entendemos que ese proyecto en donde ellos quieren invisibilizar a los presos políticos y el gatillo fácil, hoy nosotros ponemos sobre esta realidad la existencia de Carlos olivera de Karina Germano López, de Roberto Martino, Manuel Arias, que son todos presos políticos que hoy se encuentran tras las rejas de este régimen capitalista. Vamos a seguir con el segundo movimiento de Corripi dentro de un ratito, luego de escuchar la cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante en el Consejo Deliberante respecto a la citación del de funcionario a cargo de la Dirección de Comercio de la Municipalidad de Moreno, Virelo. Luego de la contravención, ustedes recordarán que llegó una contravención al Consejo Deliberante para el concejal Mirko García, porque habían aparecido unas pintadas en el centro de Moreno en unos murales con la palabra Mirko de llegarle al domicilio particular, llegó el Consejo Deliberante y los concejales habían manifestado ante esta situación porque veían que estaba atropellando la institucionalidad. Sobre este tema vamos a estar... Hablando y escuchando las palabras de los concejales, nosotros nos acomodamos le damos continuidad al programa al día de hoy, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Movimiento es nuestro nombre, nunca es tarde en esta Radio Recuperada. Escucha Hola, Fernando. ¿Qué hace, qué hace? Fernando Choa lo saluda. ¿Sí, cómo está? Ya sé que así. Bien. Una que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empichao. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Ya sé que así. No fue precisamente esa leyenda la que apareció escrita con aerosol, sino que era el nombre Mirko en los murales aquí del centro de Moreno. Y recuerdo todavía las declaraciones de Mariano Hues sobre ese tema en particular, hablando de cuidar el patrimonio cultural del distrito. Y hoy, nuestro compañero Rubén Bustamante, quien está aquí en la mesa, hablaba con Mirko García, porque se iba a realizar esta reunión con el director de comercio de la Municipalidad de Moreno, Fernando Vilelo, que iba a estar presente en el día de hoy para dar explicaciones sobre esta contravención que llegó al Consejo Deliberante, en vez de llegar a la dirección particular del concejal Mirko García. Está aquí en la mesa mi compañero, los saludo, buenas tardes Rubén, ya no hemos visto todo el día, pero hay que hacerlo formalmente aquí en el aire. Estuviste realizando entrevistas correspondientes de lo que dejó esta reunión. Hola Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes Rubén. Sí, estuve haciendo la, las notas... Porque esto concluyó al mediodía, salieron eyectados los concejales de la oficina 17, donde se producen estas reuniones ampliadas. Uh -huh. El único concejal que faltó a la cita, siendo integrante de la Comisión de Asuntos Legales, fue Patricia Jorge. ¿Para qué iba ahí Patricia Jorge? Por obvia razones, claro. ¿Sí? Estuvieron todos menos Patricia Jorge. Y el doctor... Fernando Vilelo, ¿sí? fue a contar qué ocurrió en aquella jornada y en horas, te diría, vertiginosas. Porque el tiempo, a decir de David Lebon, fue veloz. Muy veloz. Fue muy veloz. Alguien observó sobre las pinturas telúricas que engalanan el murallón del ferrocarril Sarmiento uh -huh. el nombre de Mirko. Con esa mm, leyenda, Mirko, Se sacó una fotografía, con esa fotografía se hizo un acta de infracción, uh -huh. ¿sí? hay que explicar que una contravención puede significar una multa, que no creo que haya prosperado la misma, contra el concejal García porque él es imputado, esto es, alguien escribió Mirko no Mirko García, Mirko, Y la Municipalidad de Moreno puso todos los resortes a su disposición. Al médico que conocían, que era el concejal. Que es el concejal García, <risa> claro. que estaba haciendo campaña, sí, porque todos los políticos están haciendo campaña y están pintando desde hace mucho tiempo. Pero aquí, dentro de lo que es el marco de la institucionalidad, la presunción se convirtió en condena. Y esto alarmó a todo el Consejo que, en una sesión, luego de una moción de privilegio uh -huh. presentada por García... Habló de persecución política, se sumó el presidente Jorge Arruén Mendieta, Hablando se solidarizó el concejal López, se solidarizó la concejal Claude Azef, Fue una extensa sesión, la recuerdo por las palmeras también, bueno, porque se habló mucho de eso. Todo esto eh, viene a colación de lo que ocurrió hoy, porque Vilelo podría haber dicho no voy, sin embargo fue, y antes que te cuente... ¿Qué ocurrió? Mejor escuchemos a los concejales que estuvieron adentro y que lentamente fueron dando detalles. El primero que habló fue Marcelo Argentino, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Legales, es del Acuerdo Cívico Social, y si lo escuchamos, por ahí vamos componiendo una mañana que significó una hora y media no de debate, sino de imputación al doctor Vileros. Bueno, una reunión extensa, más de una hora, conversamos con el doctor Vilelo, planteó su, su punto de vista de respecto de lo que había actuado y que esto había sido en base a una instrucción directa del secretario de Gobierno, de manera que este, la comisión resolvió convocar al secretario de Gobierno para la próxima reunión ordinaria de la comisión, donde se evaluará, bueno, cuál es porque más allá de, los, de lo que nosotros evaluamos como errores formales en la convocatoria, bueno, quedan eh, eh, dudas respecto de por qué este, se derivó al área de, de comercio la cuando correspondería haberlo hecho en, por inspección comunitaria. Así que bueno, vamos a ver eh, cuál es la, la, la explicación que nos da el doctor Gradín en su momento. Doctor, estas cuestiones formales eh, que no fueron tan claras, quedaron... Eh, ...precisamente desmarcadas en la reunión de hoy... ...y si fue así, ¿las puede indicar usted? Sí, la, lo que se marcó, como se había dicho en su momento en, la, en el recinto... ...es el tema del domicilio, que no sé, digamos, consideramos que... ...si bien el, el, el doctor Vilelo manifestó que no era un domicilio comercial... ...evidentemente eso había sido un error, pero que nosotros le preguntamos... ...por qué se había notificado a un concejal eh, en un domicilio... Como es el del consejo delibera cuando debió haber sido un tema particular y no, no correspondía que se hiciera acá dijo que ellos lo habían hecho un porque era el domicilio que tenían y que bueno en base a eso había notificado acá lo cual marcamos nuestra preocupación por ese, por esa circunstancia este, y después las formas en que, en que se, se llevó a la práctica en sí la, la eh, el acta de comprobación y la la, la, la Digamos, lo que esto después va a ser, eh, me imagino, eh, evaluado en el, el juego de faltas, donde bueno el, el concejal García hará toda la, la defensa, hoy, eh, que para mí va a ser nula la, el acta y caerá por esto, pero bueno, eso corresponde que lo resuelva el juego de faltas. O sea, nosotros hablamos simplemente de la afectación institucional ante la forma de la situación y... Y a la presunción que imputaba a un funcionario de, de haber cometido una, una infracción y que nos bueno, parecía que no, no había suficientes elementos para que esto fuera dirigido de esta manera. Y bueno, eso fue lo que se charló, fue muy extensa la reunión y hablaron varios concejales, habló el doctor Vilelo y bueno, se, se tomó nota de lo que, resumen, digamos, de lo que se había hablado y se luego se, se acordó convocar al, al doctor Granín. Da la sensación Rubén escuchándolo a Marcelo Argentino que no quedaron conformes con las respuestas de Vilelo por lo que estuve escuchando en la edición de audios No, nadie puede quedar conforme salvo el intendente Arregui y el diputado Hues porque Vilelo hizo práctico aquello que se conoce como obediencia de vida pero esto es lo que decía Rubén el doctor Marcelo Argentino de Acuerdo Cívico Social. Escuchemos qué dice la señora Melamed, María Melamed, María Melamed. que es de la Unión ProBum. Quedó preocupada, te digo, ¿no? Y están un poco preocupados. Y al mismo tiempo están vivos. ¿Sí? Melamed. Yo quedé preocupada, Rubén, en este sentido. O sea, lo que yo planteé concretamente en la reunión... ...que eh, el fundamento del por el cual se realiza el procedimiento... ...al no estar identificado en sí, que era Mirko García... ...había un nombre Mirko... ...entonces, eh, se pre, se, por presunciones se creyó que era Mirko García... ...entonces esa es mi preocupación real... ...porque yo le dije, mañana va a aparecer una pintada que diga... ...Viva María, y yo me llamo María... Y la preocupación está en que se lleva a cabo un procedimiento donde se moviliza todo un aparato del Ejecutivo conjuntamente con el juzgado contravencional y que se ve afectada una persona que también se tiene que poner en movimiento y un ciudadano común que tal vez no sabe tiene que contratar los servicios profesionales por una presunción. Entonces, creo que para mí, por lo menos, es la gravedad del comienzo del procedimiento. Más allá de los aspectos técnicos de un domicilio, que también eso es netamente técnico, procesal, ¿no es cierto? Pero mi preocupación es que cualquier ciudadano se puede ver afectado a través de un llamado telefónico y imputado, a pesar de que el doctor Vilelo dijo de que no, pero en el acta habla de el imputado... Por lo tanto, ya, ¿no es cierto?, está encuadrado en ese rango y que el fundamento es una presunción. Creo que para mí, por lo menos, mi punto de vista es grave, porque la presunción es un elemento de prueba más, pero no es la definitiva y la que convalida a que se ponga en el rango de imputado a alguien, porque ya de presunciones... La hemos vivido, y creo que realmente a mí no me ha gustado, porque si yo estaba en la agenda de alguien, se presuponía de que tal vez estaba haciendo algo que no correspondía. Ya esa época la hemos pasado, por presunciones, por presunciones, hemos vivido una etapa muy nefasta. Puede suceder durante todo el la... seguramente no y en la muestra de lo que puede ser todo el año es lo que está sucediendo a ver dos cuestiones que me parecen muy muy básicas y elementales si no se escuchó eh, vilelo es director de comercio uh -huh. director de inspección armandoelo de, de industria y comercio Vilelo. si mañana le dice wes mire vilelo hágale una causa penal a, a Mirko García no vamos a utilizar porque es lo que se aplicó o oh, María, como dijo Melamed sí, a María no, a María viva Melamed, María. bueno, no, no importa Digo, para que, que tenga algún sentido el ejemplo Vilelo lo hace si vos estás trabajando en la radio y algún compañero te dice Fernando, salí a decir esto porque lo tenés que decir y yo te lo discuto, yo en, en lo particular Sí, no, se lo si no estoy de quien, acuerdo, se lo a la persona a que viene, me da la orden. A quien viene y te lo, te lo, uh -huh. te lo señala. Salvo que coincida o sea mi, mi conciencia de seguir todo lo que sí, me dice. El, es la audiencia de vida, como Lo que vos. trato de reflejar en este caso es que como es un funcionario que tiene su competencia delimitada uh -huh. y debe saber que en esa competencia de, delimitada hay acciones que puede desplegar y otras que no, si el secretario de gobierno, Marcelo Gradín, le dice, hace un acta, ¿por qué Vilelo hace el acta y no se pregunta si estaba haciendo bien esto de la presunción uh -huh. como imputación? Es una cuestión de formalidad, en gran medida lo puede ser, y en otra es de un claro corte político bien verticalista, que si Gradín le dijo a Vilelo hacer el acta, es porque alguien le dijo a Gradín arremete contra esto. Y ese alguien no puede ser otro que Mariano Hues, porque lo que nosotros podemos saber en aquel momento es que desconocía a Regui como intendente, que su secretario de gobierno y su director estaban labrando un acta. Entiendan esto que el intendente no sabía que su secretario de gobierno y su director de comercio labraba un acto. ¿Quién es el intendente? ¿Arregui o Hues? No ah. le exime ningún tipo de responsabilidad a haber dicho en el día de hoy, ante la pregunta del concejal García y esto es lo que pude averiguar en las horas que estuve uh -huh. fuera de la radio después sí, sí, del recorte sí, sí, sí, en que fue Mirko García que le exigió que diera el nombre de quien le ordenó a él labrar el acta. Lo no dio Vilelo. Y Vilelo dijo el secretario de Gobierno. O bien le dijeron, quien le dio la orden a usted fue el doctor Marcelo Gradín y la respuesta de Vilelo fue sí. Escuchemos entonces a Adriana Palacio, que el año pasado cuando arreciaban las críticas sobre ADGE, resistía... Dentro del bloque dentro del del bloque, del, bloque sí, sí. del frente justicialista para la victoria la presidenta del bloque en aquel momento hoy ya no está en ese bloque sino en el interbloque y merece ser escuchada te parece bueno el doctor vilelo hoy se acercó al señor de la comisión a explicar el tema del el acta de comprobación que se le hizo el concejar Mirko García. bueno esto ya han tenido este mucho mucha difusión pública. Y la primera cosa que dijo el doctor Vilelo es que eh, él había recibido orden, así fue la palabra, de su superioridad, ante lo cual se le preguntó si lo había pedido el doctor eh, Gradín o si se refería al subsecretario del área, el doctor, el señor Oscar Siburu, y manifestó que había recibido una orden directa del secretario de gobierno. Ante la pregunta de por qué no había actuado inspección comunitaria, el doctor Vilelo contestó que cualquier funcionario del área está habilitado para hacer una comprobación. Y lo que sí admitió es este que no fue una desprolijidad, sino un error eh, haber tomado eh, como domicilio comercial el HCD, porque todos sabemos que es una casa total y absolutamente de institucionalidad, que tendría que haberse enviado eh, el acta de comprobación al a la casa del concejal Mirko García y que este cualquier eh, instrumento público que llegue al consejo deliberante necesariamente por una cuestión normativa debe pasar por la secretaría del HCD paso que también se obvió así que bueno, el funcionario lo que admitió que se cometió el error de haber este enviado la notificación acá y cuando se le preguntó por qué se presumía que era Mirko García contestó que bueno, que lo había presumido porque Eh, ...el concejal estaba haciendo campaña política... ...de lo cual ahí se le hicieron varias denuncias... ...de eh, lo que él manifestó es que los muralistas... ...los cuales todos estuvimos de acuerdo en la importancia... ...del trabajo de los muralistas... ...habían hecho la denuncia al, al departamento ejecutivo. Eh, bueno, sigo ahí un poco, esto fue esencialmente... ...los puntos en los cuales el doctor Vilelo se esplayó... Eh, ratificó la decisión que se había tomado, exceptuando... ¿Ratificó la, la decisión? Sí, sí, sí, sí exceptuando eh, el error de, de haberlo mandado aquí, que realmente tendría que haberlo enviado a domicilio particular de, de quien él presume que escribió la, el mural. Eh, dos preguntas y vamos al tema del gusto. La primera, eh, ¿para usted se encuadra en esto en lo que habitualmente se llama persecución política? Sí quiero decir si mañana alguien pinta palacio sobre esos paredones la van a notificar a usted y pareciera que sí que la sola presunción de escribir un nombre o alguien escribe a Adriana este me va a llegar a mí probablemente una infracción a mi domicilio ahora sí está totalmente y absolutamente claro mira yo no sé de quién surgió la intencionalidad política pero sin duda hubo pero una Miguel lo dice que Granín le dio la orden este sin duda hubo una intencionalidad ¿Cuál es el motivo? Eh, yo no lo sé, eso habrá que lo tendrá que contestar el doctor Gradín. Pero la comisión de legales sí evalúa que eh, la, la, la infracción la tendría que haber llevado adelante, como muchas, este el área de inspección comunitaria, ante lo cual el doctor Vilelo considera que por ser el simple hecho de ser funcionario público, él puede llevarla adelante. Uh -huh. Entonces estamos ante una cuestión muy rara de que eh, entonces los funcionarios de comercio pueden hacer infracciones de tránsito, ¿no? Pero bueno, eh, eh, bueno la argumentación del doctor que cualquier funcionario público puede tomar y accionar en, ese, en el sentido de que si hay una denuncia, cualquiera la puede tomar y cualquiera puede actuar. Este, este Consejo de Partido jamás financió una colonia de vacaciones para, para los afiliados o para los peronistas. Ahora, porque parece que el que no está afiliado, no figura en un padrón, este, tampoco es peronista. Eh, por eso decíamos claramente en el comunicado, peronistas de primera, pero peronistas de segundo y peronistas de tercero Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Fernando palacio cuando estaba atento a las expresiones de la concejal me venía a la mente lo que había dicho Mariano Hués Si creen que tienen privilegios Están totalmente equivocados Cuando en aquella ocasión le realizamos una entrevista Respecto a este tema que era la contravención Y hablaba del patrimonio cultural En aquel momento El licenciado Mariano Hués Se puso En funcionamiento los, los engranajes institucionales que existen Y que para Los invisibilizados Ese engranaje castiga segrega, margina cuando se ponen los engranajes en funcionamiento de una institución a otra provoca esto porque se actuó desde la municipalidad como se suele actar, actuar contra aquel que no tiene un nombre reconocido claro, tiene un nombre y un apellido y entonces esa persona que recibe alguna notificación debe conseguir un abogado hacer todo aquello uh -huh. que significa institucionalmente Aceptar las normas y las reglas del juego sin chistar. Pero acá bueno alguien levantó la voz. Habrá sido Hues que le dio la orden a Gradín, Gradín, Vilelo, que es el eslabón más débil de esta cadena. Vilelo que le comunica a Oscar Siburu, subsecretario técnico de inspecciones, que le habían dado una orden. No quedó claro qué le dijo Siburu a Vilelo. Pero que la orden es receptada por Vilelo, dicha por Gradín, lleva al acta y el 4 de mayo será citado y deberá concurrir Marcelo Gradín. Pues sabes que hay algo curioso. Es algo curioso finalmente Fernando lo que lo que ocurre, digamos, curioso en lo cómico en algunos aspectos. Uh -huh. Porque el año pasado cuando se la cita Patricia Jorge, que era secretaria de, de gobierno, gobierno. ¿no? hoy es concejal que no concurre a la y comisión. El que pero cans ocupaba el lugar de Patricia Jorge en el cuerpo del Consejo Deliberante recuerdo todo Sí, era era me parece que era villaverde pero bueno el punto es eh, el siguiente el año pasado el año pasado eh, pero camps fue cabeza de lista hace un par de años por eso está en la línea de sucesión estuvo en la línea de sucesión uh -huh. de eh, andrés rey eh, cuando pide el pase o cuando se la convoca a patricia jorge como secretaria de gobierno quien ocupa ese espacio es villaverde ¿Sí? Que hoy no sé dónde está Villa Verde. Pero lo que, te, lo que te quiero decir es lo siguiente y compartir con la audiencia. Es que el año pasado por el, el caso Adge, que se le pagó una empresa 8 meses sin que existiera contrato, Patricia Jorge, siendo secretaria de gobierno, no baja la comisión. sabes quién fue? Gradín. ¿Por qué no pensar que ahora, el 4 de mayo, Patricia Jorge le doble gentilezas a Gradín? Y dice, yo voy a hablar por él. Todo puede pasar en este año muy particular Ahí escuchamos la palabra De mi compañero Rubén Bustamante y la cobertura correspondiente De lo que sucedió en el Consejo Deliberante Nosotros nos acomodamos y vamos a ingresar Al segundo movimiento de la columna Antirrepresivo de Correpi en esta radio recuperada Primero te quiero decir que te puedes Comunicar al 466-6559 O mandar un mensaje de texto Al 1561-5403-59 Nos acomodamos Y continuamos en este programa denominado Nunca es tarde Hasta que tu locura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 ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Es bueno volver a repetir las palabras que a veces se las lleva el viento... ...para empezar a repensarlas y a dar significados y resignificados... ...así lo decía nuestro compañero Jorge Lascalea, un amigo de la casa... ...y de esa manera nosotros aplicamos nuestra tarea periodística... ...iniciamos el programa escuchando la palabra de Miguel Fernández... ...y de Román Pacheco, funcionarios de la Municipalidad de Moreno... ...y en este segundo movimiento de la columna antirrepresivo de Correpi... ...vamos a volver a hacerlo... Ya me está acompañando Juan Ledesma y nuestra compañera, que está aquí en la mesa. Pero antes de hablar con ellos, los invito a escuchar nuevamente la palabra de Pacheco, respondiéndole una pregunta a nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Particularmente, un tema que está influenciando mucho la sociedad es el tema de gatillo fácil. Particularmente, ¿cómo está trabajando? Claro. De bueno, por eso, nosotros estamos trabajando con la policía...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 10 años casi. digo No hay un programa ni nacional, ni provincial, ni local que se llame Trabajo de la Fácil. Si lo que hay es hacer vínculo con los responsables del sistema policial para que esas cosas no sucedan. Y si sucede, que se individualice lo culpable y se lo castigue. Ya hemos brindado nuestra opinión respecto a lo que escuchábamos y volvimos a señalar que escuchó bien Román Pacheco. Lo que está describiendo es las políticas del gobierno municipal respecto a estas situaciones. No hay un programa que contemple el gatillo fácil, decía Román Pacheco, pero detenernos ahí sería no comprender la magnitud de lo que estamos hablando y cuando digo no se confundió cuando respondía, es porque... Es clara las políticas que se llevan adelante por parte del municipio. Y también lo señalaba Miguel Fernández, que luego también lo vamos a escuchar. Por eso le quiero dar la palabra a mis compañeros que están aquí en la mesa para saber su apreciación como integrantes de Correpi de la manifestación pública de este funcionario municipal que es el licenciado Román Pacheco. Eh, a mí personalmente me parece eh, absurdo. Sería hasta gracioso si no lo dijera en serio. Lo dice en serio el ¿no? mismo dice que articula el problema del gatillo fácil con la policía que es, eh, o sea, articula el problema con los asesinos es, o sea, trata de solucionar las cosas con el mismo problema quien generó el gatillo fácil eh, vendría a ser quien lo solucione eso es imposible, es patético pero revela una vez más cuáles son las relaciones que tienen el poder político de este país con la policía y cuáles son las no respuestas que dan ante estos problemas Juan, que escuchábamos a Lucía dando su opinión sí, a mí me parece también que la, la integración a una política de Estado es muy claro ¿no? como en cierto sentido el poder político nacional ampara este accionar de la policía a partir de los tribunales a partir de de los fiscales y de la desaparición de pruebas que muchas veces encontramos cuando ocurre un nuevo caso de gatillo fácil y van desapareciendo pruebas para para que los señalados y los culpables no puedan ir presos no, y además se instala la idea del enfrentamiento que tanto le hemos señalado sosteniendo la, la idea que había plasmado en conceptos Rodolfo Walsh cuando hablaba de el gatillo alegre y la picana. ¿No? Ustedes recordarán lo que estábamos señalando. Los invito a escuchar porque estas declaraciones de Román Pacheco eran el marco de una jornada de derechos humanos que se realizó en el día de ayer en la plaza Mariano Moreno. Bajo el lema 500 niños apropiados, 100 recuperados, faltan 400, los seguimos buscando. Ante este escenario, respondía Pacheco, pero en febrero nosotros hablábamos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 Bueno, ahí escuchabas a Miguel Fernández Respondiendo sobre los casos de gatillo fácil Hay que volver a repetir lo que dijo Mi compañero Rubén Bustamante La municipalidad de Moreno tiene más de 60 abogados Lo cual se vacía de contenido La respuesta del director de derechos humanos De la municipalidad de Moreno Y luego mencionaba Derivamos a los casos a Correpi Porque no tenemos las herramientas Y luego dirá la palabra mágica busquemos la articulación con los vecinos para intentar encontrar una solución cuando deberían ser políticas llevadas adelante claro que las políticas se están llevando adelante pero en la sintonía que nosotros decíamos casi de sociedad rompiendo esa lógica de complicidad nos mencionaba mencionaba la articulación ahora escuchábamos a Miguel Fernández casi con mucha similitud a Pacheco qué apreciaciones tienen al respecto no, creo que guarda cierta lógica lo que dice Fernández porque obviamente él sabe que los castillos fáciles son crímenes de Estado. No creo que sea ingenuo en este, en este punto. Y él en un momento lo dice eh, no, no nos podemos hacer cargo nosotros porque eh, como funcionario él es parte de la maquinaria represiva estatal que, que lleva a esas prácticas. En cierta lógica tiene dentro de, del sistema no lo puede decir abiertamente, pero de vez en cuando se les desliza a mí me da mucha rabia, y voy a ser sincero con los oyentes cuando escucho estas declaraciones tantas que intento tranquilizarme para que no se note al aire porque me imagino a las familias que vienen intentando romper la impunidad y hoy escuchábamos a Julia mamá de Christopher, pero podemos citar a Gladys, mamá de Miguel da Silva y tantas familias que siguen luchando para que se esclarezca lo que sucedió claro que luego quedan en manos del tribunal oral número 2 de Mercedes que siempre hace lo mismo y va limpiando pruebas y va limpiando a los agentes de la policía y no es la manzana podrida volvemos a repetir si es la teoría de la manzana podrida bueno muchachos, se les pudrió el cajón porque es evidente que es algo institucional. No podemos quedarnos en lo individual. El mal policía, como lo ha señalado la presidenta Cristina Fonagel Kirchner cuando anunciaba el operativo centinela Que la próxima semana también vamos a estar trabajando este aspecto porque se inauguró un, un destacamento de gendarmería en Moreno y el intendente Andrés Arregui también dio su opinión. Pero eso se agrava aún más en las declaraciones de los funcionarios de la gestión de Arregui porque el mismo intendente remarcó, orgulloso por cierto, las políticas de derechos humanos de la actualidad. Y cuando uno los escucha, con estas lógicas de programas, porque de algún modo, lo que decía Pacheco es, no hay un programa que abarque la problemática del gatillo fase O Miguel Fernández diciendo que se acerquen los vecinos. No hay que ser demasiado inteligente para entender las respuestas de los funcionarios y esta lógica estatal que alimenta la represión. Y ahí, hoy lo señalaba, compañeros que están aquí en la mesa, cuando hacen silencio, son cómplices y socios, pero cuando hablan de esta manera, como lo dijo también mi compañero Rubén Gustamante, son culpables no entra otra categoría por eso me preguntaba ¿cómo hacen estas mujeres que golpean puertas que se encuentran con estas respuestas? porque esto que manifestaron los funcionarios en este caso a Cecilia Rodríguez en el día de ayer y hace unos meses atrás a quienes habla es lo que se encuentran en las personas cuando van a golpear las puertas para encontrar soluciones un paso a la justicia y se encuentran con una violencia psicológica e institucional claro que esa no, lo, no hace que bajen los brazos y Julia es uno de los ejemplos como tantas mujeres más es algo que lo venimos señalando y que ahora se, se hace más visible porque siempre hablamos de lo nacional y empezamos a comprender lo que sucede en los barrios, en las barriadas Acá, en Moreno Precisamente Y yo les quería Consultar Pedirles su opinión Respecto a La organización Porque si una familia que está escuchando O un vecino y escucha a estos funcionarios Va a decir, bueno, evidentemente no podemos ir contra la marea Estatal Y estas políticas que se llevan Pero hay una forma y Correpi como otras organizaciones y también los propios familiares las llevan a la práctica que es la organización si, sí, la organización por fuera del aparato estatal a mí personalmente no me sorprende lo que dicen estos funcionarios uh -huh. porque son parte del Estado y me parece que el Estado necesita estas prácticas para seguir subsistiendo Y es posible una organización que no confía y que no busca soluciones en los que son los que generan los problemas. Los que generan que haya una sociedad donde hay algunos que son muy pobres y unos pocos que uh -huh. tienen muchísimo. Yo no voy a esperar soluciones ni, ni de Cristina Fernández, uh -huh. ni de Nisla Garré, ni de ningún intendente. No me sorprende lo que dicen. A veces uno se asombra con la honestidad que revelan su plan. Uh -huh. Eso es tremendo. Porque revela su su propia impunidad. Se sienten tan impunes que no tienen problema en decir, y "No, no tenemos un programa contra el gatillo fácil." Porque a su vez eso sería una no contradicción. No tenemos abogado ese Miguel Fernández, por eso lo derivamos a Correpi. Claro, pero sí, o sea, es importante remarcar que Correp no actúa con eh, articulada con la municipalidad de Moreno ni con ningún otro parte de engranaje del Estado, nada que ver. O sea, nosotros estamos por fuera de eso y lo que hacemos es organizarnos y luchar contra este tipo de personajes, contra la represión policial que ocurre en los barrios y que tiene un claro objetivo de clase y de, de edad eh, que se ve todos los días acá en Moreno. Recuerdo cuando hablábamos con Juan sobre el olfato policial, que es también es otra forma de represión. Es decir, te detienen en el centro de Moreno para pedir documentos y luego te llevan detenido. A esas cárceles que describía en el inicio del programa Miguel Fernández, que según él está todo bien, porque se lo dicen los propios comisarios. Claro, cómo creer en la palabra de una institución que genera esta instancia de fusilamiento a los jóvenes de nuestros barrios. Es tan grande el tema para seguir hablando, pero, ¿te acordás, Juan, cuando hablábamos del olfato policial? y hablamos de, de la detención por rostro que se genera, es parte de estas lógicas, que evidentemente no va a encontrar una respuesta por parte del Estado. Porque el mismo intendente Andrés Arregui, y la próxima semana lo vamos a escuchar, menciona que fue efectivo, vaya la utilización de la palabra, el operativo Centinela del Distrito. Tan efectivo fue que instalaron un destacamento de Gendarmería en Moreno se entiende la lógica que rige no hay mucha diferencia entre lo que propone la derecha más reaccionaria del país con lo que propone también los que se llaman progresistas hay mucha similitud y se puede ver con el debate de baja imputabilidad cuando escuchaban meses atrás la palabra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acompañando la medida de Daniel Scioli Mirá, sumado también a lo de Garré y la receta no para las manifestaciones la receta de Nila Garré lo que se está desarrollando en el distrito de Moreno con más de 600 gendarmes operando en la región, en la, en la zona para generar control social no escapa a un análisis de clase también aquellos chicos de los barrios que hoy se encuentran principalmente expuestos a situaciones de carencia concreta, muchos no tienen trabajo, muchos uh -huh. están no están concurriendo a la escuela. Se encuentran en una situación que no se puede invisibilizar y viene y tiene su correlato en otros tipos de represión que hoy también quieren invisibilizar como mencionábamos en la otra parte de, de la columna. En cuanto a los presos por luchar y, y la demonización de, de los que salen a denunciar las injusticias que hoy pasamos en argentina, me parece que el análisis es mucho más amplio y no y no se termina en cuántos milicos hoy meten presos ni tampoco se termina en cuestiones sencillas como llevar a cabo un operativo para tener control de una de una, de un determinado distrito cuando sabemos que. El principal problema que hoy sufren miles y miles de jóvenes y de trabajadores es concreto y es el hambre. Sí, entendemos que Ese... las las políticas que se llevan adelante de estas reformas y reformas van bajo la lógica del gatopardismo. Es decir, cambiar para que nadie cambie. Y eso está constantemente, se viene reproduciendo todo el tiempo. Mira, hoy lo concreto es que la seguridad de los ricos es la inseguridad de los pobres. Me parece que desde ahí... verdad tenía Macete cuando escribía esas palabras en el año 64, no? Y, no e, y eso más. es es algo concreto que no tiene que escapar a ese análisis. Me parece que la principal inseguridad que viven los pobres y los trabajadores es la falta de, de comida en su casa. A mí me parece que lo concreto es preguntarse si Cristina come la misma comida que comen eh, los familiares de los casos de gatillo fácil, si ella usa la misma ropa que ellos. Digamos, me parece que esa relación es muy concreta y y ahí, en definitiva, nos termina de cerrar para quién son este, estos tipos de políticos. Sí, una situación que se reproduce no solamente en Moreno, sino en Bariloche, que algo está latente. Semanas atrás yo hablaba con integrantes de radios de Bariloche que nos contaban esto que se ha instalado pese a que una parte de la sociedad lo niega. Y entra en la teoría del enfrentamiento, porque también está esto, la alimentación mediática de la idea de la inseguridad. Fue un enfrentamiento, intentando borrar con el codo lo que ya es visible, que es una represión institucional que sufren los que menos tienen. Yo desde ya estoy muy agradecido por estar aquí en la mesa. Vamos a, a extendernos seguramente la próxima semana con el tema que anunciábamos, que es gendarmería en el territorio, y luego también seguir con los políticos, con los presos políticos, un tema que hemos trabajado en la semana. Escuchábamos el día lunes la cobertura de nuestro compañero Juan Ledesma y sinceramente uno va aprendiendo términos, por ejemplo, yo, ya me siento cómodo utilizando la represión selectiva o preventiva porque ya entiendo el sentido. Antes era como que no me podía apropiar de esas palabras porque no visualizaba la complejidad que se vive en la realidad las personas que sufren estas represiones. Empiezo a entender estas lógicas y es parte de lo que venimos trabajando en el año. Por eso les agradezco y los espero la próxima semana. Van a venir, ¿no? Sí, obvio. Ah, muy bien. Ahí pasaban nuestros compañeros de la columna antirrepresivo de Correpi. Nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy, denominado Nunca es Tarde.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 para ir che Gilda fuiste quien no habrá bailado esta canción sube un poquito no nos queda más tiempo es verdad Gilda estamos terminando el programa del día de hoy che en la 90.1 con papeles incluidos comenzamos a presentar el equipo ayúdenme del otro lado por favor atentos muchas gracias en la operación técnica vamos Miguel Ángel Costa pero También integrando el equipo En la producción general Y acompañamiento periodístico Cecilia Rodríguez Agostina Sulpici Y Cintia Medina También siendo parte del equipo periodístico. Me una mi compañero Rubén Bustamante en los micrófonos en el día de hoy generandole y poniéndole cuerpo a la 90.1, primero en recorte informativo y luego en nunca es tarde. mi vida, pueste mi mi sueño, Atentos por favor del otro lado. Juan Ledesma Sí, aquí en la 90.1 lo escuchabas hace un ratito Y corríjame por favor y ayúdenme, a ver Lucía Sánchez, muy bien, uno va aprendiendo de poquito, sube un poquito Se ríe Lucía Sánchez, pero uno tiene pérdida de memoria, como es así Yo me acuerdo de Lucía, pero Sánchez, ahora ya lo incorporé Lucía Sánchez parte del equipo y quien les habla Fernando Ochoa con Gilda nos vamos sí, nos vamos para que te quedes ahí con la programación de la 90.1 esta radio recuperada y luego escuchar la repetición de recorte informativo en el día de hoy a cargo de nuestro compañero Rubén Bustamante los tres moqueteros en realidad ahí llevando adelante el aire del día de hoy, esperando a Natanian nos vamos, esto fue Nunca es Tarde, muchas gracias por estar nos vemos mañana Mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Usted es la candidata De nuestro espacio, sí De la Unión ProBundigo Sí señor, y por eso aclaré con Vera Sí Porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él... Si va a una interna, se dentro Pero en este espacio, no, la candidata soy yo. La candidata soy yo soy yo. Soy, yo, soy, yo, soy yo. soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. No solo son voces.